Gracias por sintonizar su programa Momento Decisivo. En nuestro programa de hoy, nuestro maestro bíblico, el doctor David Yeremaya, dirige nuestra atención a uno de los más famosos de los profetas del Antiguo Testamento, un hombre llamado Elías. A través de este capítulo de este profeta de Dios, descubriremos el propósito que Dios tuvo en levantar a este hombre. Al estudiar su vida, aprenderemos principios importantes que podemos poner en práctica en nuestro andar con Dios.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 Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy es el primer día en nuestra serie de mensajes sobre un profeta del Antiguo Testamento que ha captado mi atención a través de los años. Y creo que durante las siguientes semanas usted también se emocionará con este personaje. ¿Saben? Si en algún tiempo hemos necesitado un hombre como Elías, ese tiempo es hoy día. Un hombre que no temía a nadie y estaba dispuesto a ponerse en la brecha para declarar la palabra del Señor. Muchas veces se le llama el profeta de fuego, y ese es el título que le hemos dado a esta serie, Elías, el profeta de fuego. Comenzaremos hoy con una visión general de la vida de este hombre. Comencemos. Siempre he sentido que es de lo más divertido como predicador ponerme a predicar sobre los personajes de la Biblia. No hace mucho tomé una hoja de papel e hice una tabla. La tabla me convenció, casi por completo, que si uno se lo propusiera, podría empezar en el Antiguo Testamento y predicar sobre los personajes de la Biblia. Uno podría predicar acerca de casi toda la Biblia sin perder casi nada. Se puede empezar en el Antiguo Testamento y predicando sobre los personajes claves, Podría cubrirse casi todo el largo y ancho de la Biblia. En otras series de mensajes hemos estudiado la vida de Daniel, la vida de José, la vida de Josué, así como las vidas de Pedro y de David. Pero ahora dirigimos nuestra atención a uno de los más famosos de los profetas del Antiguo Testamento, un hombre llamado Elías. En esta serie de mensajes estudiaremos algunos de los eventos de su vida. No hubo hora más negra en la historia. que la hora del ministerio de Elías. 58 años habían pasado desde que el reino de Israel se había dividido después de la muerte de Salomón. Durante ese periodo, en esos 58 años entre la muerte de Salomón y la división del reino y la llegada de Elías, hubo siete reyes que se sentaron en el trono de Israel. Pensé que para prepararnos para la vida de Elías sería importante tener claro un ligero cuadro de la vida de Israel Cuando Elías entró en escena, el primer rey que sirvió después de la división del reino fue un hombre llamado Jeroboam. En el capítulo 12 del primer libro de Reyes, pueden empezar a leer la historia del reinado de Jeroboam en el versículo 28. Sigan con la vista mientras leo este pasaje. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, Bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los quince días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los quince días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Jeroboam empezó la declinación de Israel tan pronto como se dividió el reino. Jeroboam estableció un sistema de idolatría que marcó uno de los puntos más bajos en la historia de Israel como nación. No solo eso, sino que causó la división entre su pueblo y estableció un lugar de adoración en Betel, a diferencia del lugar central de adoración en Jerusalén separó el culto y en esencia separó al pueblo el proceso de declinación había empezado a Jeroboam lo sucedió en el trono de Israel su hijo un hombre llamado Nadab en el breve relato de su reinado se dice simplemente que hizo lo malo a los ojos del señor busquen en su biblia el capítulo 15 del primer libro de reyes versículo 25 un versículo resume lo que hizo Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel dos años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Así que Nadab simplemente tomó el pecado de Jeroboam y lo puso al día, y lo continuó al reinar sobre el pueblo de Israel. Nadab fue sucedido en el trono por Basa, Y lo que leemos de él se halla en el siguiente versículo de Primero de Reyes 15. Y Baza, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baza en Jibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Jibetón. Al pasar al versículo 34, leerán de Baza, que acabó ocupando el trono debido a que mató a Nadab. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ...y anduvo en el camino de Jeroboam... ...y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Así que... ...tenemos a Jeroboam... ...Nadam... ...y Baza. Así... ...llegamos al cuarto rey durante ese periodo... ...un hombre llamado Elá... ...que fue hijo de Baza. El relato lo hallamos en el capítulo 16 de Primera de Reyes... ...versículo 8 y siguiente. En el año 26 de Asa, rey de Judá... ...comenzó a reinar Elá, hijo de Baza... ...sobre Israel en Tirsa... ...y reinó dos años... Y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagando en casa de Asra, su mayordomo en Tirsa, vino Simri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Así que, lo que notamos de este rey es que mientras estaba borracho lo mató el hombre que quería ocupar el trono en su lugar. Uno empieza a sentir el trastorno en el gobierno de Israel. Nadie reinaba por mucho tiempo, Cada dos o tres años había un nuevo rey y cada rey era suplantado bien sea por su propio hijo o alguien que le arrebataba el reino. En el capítulo 16 leemos un resumen del reinado de Simri en el versículo 20. El resto de los hechos de Simri y la conspiración que hizo ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? El rey número 6 fue un hombre llamado Omri Leemos sobre él en los versículos 24 y siguientes del mismo capítulo. Noten lo que dice. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Todos estos seis reyes iban empeorando progresivamente. Progresivamente. Cada uno de ellos multiplicaba las cosas malas que había en la vida del rey anterior, pero si piensan que los primeros seis reyes fueron malos, quiero decirles que el rey que ocupó el trono como rey número siete, que estaba en el trono cuando Elías entró en la cena, fue el rey más perverso de todos los reyes y hasta este día ha quedado en la historia como el rey más perverso que jamás haya ocupado el trono de Israel. Se llamaba, como probablemente ustedes lo saben, Acab. Leemos sobre Acab empezando en el versículo 29 del capítulo 16 de Primera de Reyes, y esto es lo que dice: Comenzó a reinar Acab, hijo de hombre, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de hombre, sobre Israel en Samaria 22 años al reinado, más largo de todos los reyes. Y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat y tomó por mujer a Jezabel hija de Ed Baal rey de los Sidonios y fue y sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria hizo también Acab una imagen de acera haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová Dios de Israel Se casó con una idólatra Aquí tenemos al rey del pueblo Escogido de Dios Y él empieza a adorar ídolos En el mismo corazón de Israel Y hace que el pueblo de Dios Se postre ante Baal Al pasar al capítulo 17 Se lee lo que se lee ahí No hay introducción, no hay preparación Dice Entonces Elías Tisbita Que era de los moradores de Galad Dijo a Acab Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pocos hombres salen de la relativa oscuridad como Elías. Era una especie de Melquisedec de quien leemos que era sin madre ni padre. No sabemos nada en cuanto a Elías, aparte de que entra en la escena precisamente aquí. No hay ni una sola palabra de él, Antes de llegar al capítulo 17 de Primera de Reyes Sin embargo, su vida y ministerio Cubren desde el capítulo 17 de Primera de Reyes Hasta el capítulo 2 de Segunda de Reyes Elías es el mismo centro de toda intriga y trama Que vamos a investigar en esta serie de mensajes No se le menciona en los capítulos 20 y 22 de Primera de Reyes Pero realmente está ahí porque está en el trasfondo De lo que sucede en la vida del reino Como la mayoría de hombres que fueron líderes, algunos amaban a Elías mientras que otros lo odiaban a más no poder. Jezabel, esposa de Acab, le hubiera cortado la cabeza sin pestañear. Incluso su esposo Pelele Acab consideraba a Elías el que perturbaba a Israel, según lo que leemos en el texto bíblico. Cuando se le confrontó con su pecado en la viña de Nabot, Acab le preguntó a Elías, ¿me has encontrado enemigo mío? Acab No tenía ningún aprecio de la consagración de Elías Porque era un hombre muy perverso Santiago nos da unas palabras estimulantes en cuanto a Elías Según leemos en el Nuevo Testamento Santiago nos dice que aun cuando fue un gran hombre Y se levantó firme por Dios en un tiempo de gran declinación moral Elías fue un hombre de pasiones como las nuestras Sin embargo, fue mediante la oración que Dios lo usó En una manera poderosa Pienso Que el clamor de nuestros corazones al ver las circunstancias de nuestro mundo Y especialmente las de este país en que vivimos El grito de nuestros corazones a veces es ¿Dónde está el Dios de Elías? Tal vez ¿Dónde están los Elías de nuestros días? Que pueden levantarse contra la masacre de la moral Y dispuestos a ser el hombre de Dios Y levantarse en medio de todo y levantar el nombre santo y justo de Dios Elías Fue un hombre así Al empezar esta serie de estudios, quiero darles un breve vistazo global como para despertar su apetito. Quiero decirles por qué esto es tan importante y por qué debemos dedicar estas semanas a estudiar la vida de Elías. Quiero decirles primero algunos rasgos importantes en la vida de Elías. Primero que nada, quiero destacar su apariencia peculiar. Elías era un personaje extraño a quien mirar. Abran sus Biblias a Segunda de Reyes, capítulo 1 Puedo prometerles que si en nuestros días alguien les pidiera que identificaran a Elías en el aeropuerto, no tendrían problema para identificarlo. Lo reconocerían de inmediato. Si alguien pregunta cómo se podría reconocer a Elías, basta leer Segunda de Reyes 1, 7 y 8. Entonces él les dijo, ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías, Tisbita. Como ven, ellos sabían exactamente quién era tan pronto como mencionaran su apariencia. Era un excéntrico. No era la clase de persona que uno necesariamente querría ver trabajar en la oficina junto a uno o que representara a su empresa. Era extraño, peculiar. Fue en el Antiguo Testamento una especie de lo que fue Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Cuando se lee la descripción de Juan el Bautista en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, notarán lo que dice ahí. Juan el Bautista se destacaba en forma tan única que cuando le vieron estaban seguros de que era Elías. Cuando algunas personas vinieron a Jerusalén para hablar con Juan el Bautista y preguntarle qué se proponía, ellos le preguntaron, ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Pensaban que era Elías porque al leer la descripción de Juan el Bautista notarán que se vestía muy parecido a Elías. Se parecía a Elías, era también extraño. Así que pensaron que se trataba de Elías. De modo que lo primero que uno nota en cuanto a Elías es que su apariencia Era peculiar Era una persona diferente Todos ustedes que se consideran diferentes Anímense Elías los representa Y puede darles esperanza para el futuro En segundo lugar Elías es importante debido a Su lugar entre los profetas Hay dos cosas que hay que recordar Primero Elías fue un profeta del Antiguo Testamento En el verdadero sentido De lo que era un profeta en el Antiguo Testamento El profeta en el Antiguo Testamento Estaba ahí Por una Sola razón. Debía ser consejero o asesor para el rey. No estaba ahí para hacer declaraciones rimbombantes o escribir grandes libros. Al estudiar a los profetas del Antiguo Testamento, notarán que el propósito del profeta era ser la voz de Dios ante el rey. Durante el reinado de Josías, en tiempos de gran despertamiento espiritual, a menudo se le da crédito a Josías por ese avivamiento, pero Lo que no se recuerda tan frecuentemente es que mientras Josías estaba en el trono, el profeta Jeremías le hablaba y atendía las necesidades de la ciudad y las necesidades de la nación. Así que, Elías es un profeta del Antiguo Testamento estrictamente debido a su ministerio para Acab, el rey. Como pueden notarlo, al estudiarlo con detenimiento, No hallarán ningún libro de Elías en el Antiguo Testamento. No hay una profecía de Elías. Es más, no se dice que haya escrito algo alguna vez. Era un profeta oral. La historia del Antiguo Testamento es tal que cuando parecía que la nación de Israel todavía tenía alguna esperanza, había profetas orales que ministraban en sus filas. Pero cuando se hizo aparente que no quedaba esperanza, los profetas empezaron a escribir sus profecías. Elías sobresale como el profeta oral más grande del Antiguo Testamento, sin que haya escrito alguno que lleve su nombre, así como Isaías fue el más grande de los profetas que escribieron en el Antiguo Testamento. Debemos notar esto debido al lugar de Elías entre los profetas del Antiguo Testamento. Es único, porque aunque es el profeta más mencionado, nunca escribió ni media palabra, Fue un gran profeta porque se puso en la brecha en el momento de tragedia nacional y ministró al rey y le dijo acá lo que tenía que oír. Elías es también importante debido a su lucha de poder con las fuerzas del mal. Fue uno de los que obró milagros en el Antiguo Testamento. Quiero detenerme un poco más aquí porque recibimos muchas preguntas sobre esto. No voy a salirme por la tangente, pero... Quiero que todos lo sepan con claridad. Muchas veces la gente pregunta, ¿por qué si Dios está vivo y es poderoso, por qué no realiza por medio de los hombres de fe de hoy los mismos milagros que solía hacer en el Antiguo Testamento? La respuesta es, desde luego, que la cuestión es clara si uno tiene una visión panorámica de la Biblia. La respuesta es que Dios tiene un plan para sus milagros y en sus tratos con los hombres resulta que sus planes no incluyen una constante repetición del mismo tipo de milagros en todo tiempo y en todo lugar. Como pueden ver fácilmente, si se detienen por un momento a pensar en el asunto, notarán que si Dios permitiera este patrón entonces, la categoría única de los milagros pronto desaparecería y su valor se esfumaría como señal para alguien. Ya ni siquiera los llamaríamos milagros, los llamaríamos ocurrencias ordinarias. Muy sabiamente, Dios ha protegido el significado de los milagros en la historia al asegurarse de que sean muy raros. Quiero que vean esto. Por ejemplo, en los 1700 años que pasaron desde Adán hasta el diluvio, ocurrió solo un milagro. Eso fue el traslado de Enoch, que fue al cielo sin morir. Desde el diluvio, Hasta el tiempo de los patriarcas, hubo solo una señal o milagro, y fue el juicio de la torre de Babel. Desde Babel hasta el tiempo de Moisés, no se registra ningún milagro, y si acaso hubo alguno, fueron muy raros. En los 400 años de esclavitud, cuando Israel estuvo en Egipto bajo el gobierno de los faraones, no hubo palabra del cielo, ni tampoco señal o milagro que haya sido registrado en la Biblia por 400 años. Hubo tres tiempos épicos de milagros en la Biblia y eso es todo. De hecho, alguien se ha dado el trabajo de trazar un cuadro y nos da esta idea. Dice, si uno observa la galaxia, inmediatamente se puede empezar a ver la agrupación de estrellas. Si los cielos son la galaxia de la historia bíblica, es posible ver y darse cuenta de que todos los milagros como estrellas están agrupadas en tres gigantescas agrupaciones y no se les ve más. Es interesante ver eso. Por ejemplo, el primer grupo de milagros tuvo lugar bajo Moisés y Josué. La historia de Israel como nación, la dispensación de la ley, estaba empezando. Y los milagros incluyeron entre otros, las diez plagas, la apertura del mar, el agua de la peña. Después de Moisés y Josué, la temporada de milagros se cerró. Y hubo un periodo muy largo de tiempo cuando no hubo milagros. Después, hubo otro gran periodo de intervenciones milagrosas de parte de Dios. Si escuchan con atención este mensaje, comprenderán por qué Dios lo permitió en qué condición se hallaba Israel cuando Elías entró en escena Israel estaba en tal condición que si Dios no hubiera intervenido con señales y prodigios humanamente hablando tal vez no habría habido esperanza alguna de que Israel jamás hubiera sido restaurado así que los dos hombres que entraron en escena y realizan milagros son Elías y Eliseo Lo emocionante al estudiar la vida de Elías es que vamos a ver algunos de esos milagros. Vamos a ver a Elías multiplicando una vasija de harina y un cántaro de aceite. Vamos a verlo soplando nueva vida en el hijo muerto de una vida. Vamos a verle pidiendo que del cielo baje fuego y lluvia. Luego viene Eliseo y ora, «Oh Dios, dame el doble de lo que Elías tenía». ¿Saben una cosa? Dios lo hizo. Eliseo realizó exactamente el doble de milagros que Elías. Hizo algunas cosas asombrosas. Uno de mis favoritos es cuando hizo que flotara la cabeza de un hacha. Siempre he querido ver eso realizado de nuevo. Pienso que es uno de los más grandes milagros del Antiguo Testamento. Después de Moisés y Josué, un periodo largo de silencio, y luego Elías y Eliseo, y luego un periodo largo de silencio, y entonces el tercer periodo tiene lugar. Pero saben, pasaron 400 años entre el cierre del Antiguo Testamento y la apertura del Nuevo. No sé si lo han oído, pero se les llama los 400 años de silencio. Cuando estaba en el seminario, tuvimos que estudiar la Septuaginta. También tuvimos que estudiar la Apócrifa. ¿Saben lo que es la Apócrifa? Son escritos que no constan en la Biblia, pero que se escribieron durante esos 400 años de silencio. Judas Macabeo fue uno de los grandes héroes de ese periodo, pero escuchen. Por 400 años, entre el cierre del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo, no hubo palabra de Dios, no hubo palabra de Dios, no hubo profeta, no hubo escrito, no hubo declaración oral, no hubo milagro alguno, no hubo nada. Dios dejó de hablarle al hombre porque Dios quería proteger el carácter único del siguiente evento importante que iba a tener lugar en su plan de redención. Una noche, las estrellas brillaron sobre una pesebrera en la aldea de Belén y llegó La plenitud del tiempo Aquí Hay nuevamente un hecho asombroso Escuche Por treinta años Jesús anduvo sobre esta tierra Y no hizo ni un solo milagro En los primeros años de su vida Aun cuando era el hijo milagroso de Dios No hizo ni un solo milagro Hay muchas leyendas que corren respecto a esto Pero ninguna es verdad El primer milagro que Jesús realizó Fue cuando como adulto transformó el agua en vino en caná de Galilea. Era el hijo de Dios sin pecado, pero su vida no tuvo nada de milagrosa en los primeros años en que anduvo sobre esta tierra. Así que, en los días del Mesías, hubo milagros para probar que en verdad era Jesucristo. Después de que regresó al cielo por un periodo breve, sus apóstoles participaron en milagros, pero escuché. Si se observa con un vistazo general toda la historia, desde la creación en el libro de Génesis hasta el mismo fin de la historia del Nuevo Testamento, en todo ese periodo de tiempo hay solo tres periodos principales de milagros, Moisés y Josué, Elías y Eliseo y Jesucristo y los apóstoles. No sé si han pensado en esto, pero... El antiguo testamento concluye con la mención de Moisés y Elías y luego en el monte de la transfiguración encontramos a Moisés y a Elías y a Cristo. Todos los tres grandes obratores de milagros de toda la historia bíblica reunidos en una montaña en un momento. ¿Pueden imaginarse? No es sorpresa que Pedro se haya inspirado y quisiera construir un templo para ellos. ¡Qué increíble momento debe haber sido ese! Los tres grandes obradores de milagros de toda la historia, juntos, en un mismo lugar. Les he contado toda esta historia, primero porque quiero enseñarles esa doctrina, pero, en segundo lugar, porque quiero que sepan que estamos tratando con uno de esos tres hombres. Elías pertenece a uno de los tres periodos épicos del poder milagroso de Dios en nuestro mundo. Usted pregunta, ¿obra Dios milagros hoy? Sí, pero no de la misma manera en que lo hizo como señales y prodigios. Dios obra milagrosamente hoy. ¿Creo eso firmemente? Alguien pregunta, ¿cree usted en milagros? Sí, pero no en milagreros. Debemos detenernos aquí por hoy. Pero todavía nos queda mucho que decir en este mensaje introductorio a la vida de Elías. Me emociona compartirles que tenemos un manual para esta serie con el título Fuego del Cielo. Toma un momento y llame a nuestro departamento de servicio al cliente para ordenar su ejemplar. Fuego al Cielo examina los acontecimientos que condujeron a Elías al Monte Carmelo, dividido en ocho temas. Este recurso incluye preguntas de estudio al final de cada tema para ayudarle a derivar aplicaciones. Ordene su ejemplar hoy. Seguiremos el estudio el lunes y espero que usted nos pueda acompañar. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta el próximo lunes. Gracias por sintonizar. Momento decisivo.